Hola, hola, muy buenas noches. Vamos a dar comienzo a la edición número 43 de Boxeo Planeta. Creación de Damián Casino y de quien te habla, Luis Parpacelli. Repasaremos lo sucedido y obviamente estaremos también comentando lo que puede llegar a ser interesante este fin de semana. Y por supuesto, en la medida de lo posible... Vamos a tocar temas que hacen a la actividad y que, por supuesto, nos interesan a todos. Esta noche estoy en el estudio solo, pero en cualquier momento Damián Casino puede aparecer al aire desde el norte. Anda por allá por Salta, la linda. Está con la familia y también por razones de trabajo. Lo cierto es que el último fin de semana hubo boxeo y del bueno, hubo sorpresas. Y por supuesto que eh, usted va a escuchar mi análisis, más adelante también el de Tamián Casino, y como el boxeo es un deporte de apreciación, cada uno aportará lo que cree que ha visto de bueno y de malo en los distintos eventos a nivel local, nacional e internacional. Como decimos siempre, gracias a todos los que miércoles a miércoles están junto a nosotros, Y enormemente gracias también a aquellos que desde el punto de vista comercial nos apoyan para poder sostener lo que es Boxeo Planeta aquí en la 88.9, Radio Gran Rosario, Santa Fe, Argentina. En la operación técnica, en la puesta en el aire... Eh, Un joven realmente profesional que simplemente se hace llamar Aníbal. Buenas noches para él y por supuesto ya desde, desde el inicio las gracias por estos 60 minutos a todo boxeo donde él forma parte de esto que es eh, la radio, donde uno necesita de alguien que lo acompañe con el sonido, con la buena música, con el comercial y con los distintos separadores que hacen a un programa periodístico. La gente de Casa Sunino, venta de repuestos y reparación de todas las marcas, hace ya 35 años, avalan trabajos realmente serios en todo tipo de artículo para el hogar. Llegate, si no te habían dado nunca la dirección y últimamente nadie te solucionaba tu problema, llegate a Casa Sunino, Montevideo 874, 153-862-719, el celular. Reitero, Montevideo 874, celular 153. 862719 Una de las alegrías más grandes que tuvimos el fin de semana comenzó el viernes pude ver por la emisión de ESPN viernes de combate la pelea de Sebastián Andrés Luján y Marc Melillén este último filipino le llevaba una ventaja enorme en juventud Cinco años boxeando, nueve años en la actividad Sebastián Andrés Luján, el combate fue en la categoría welter, a diez vueltas, el récord del filipino aparecía con 21 victorias, dos derrotas, 14 de ellas por la vía rápida, y nuestro coterráneo, el rosarino Sebastián Andrés Ayron Luján, nueve años de actividad, tenía 37 combates ganados, cinco derrotas, dos empates, 23 veces había ganado por la vía del sueño. En realidad, cuando comencé a ver el combate, dije, me parece que Sebastián, que fue llamado con una semana de anticipación, está muy bien entrenado, pero no le dieron tiempo a que sea 100%. Deberá bancar este compromiso en los Estados Unidos, gestionado por Espinosa, el manager de Antonio Margarito, con todo el oficio con todo aquello que ha aprendido a través de los años para hacer un papel digno. Pero ¿qué sucedió? Ya en la primera vuelta yo tenía 10-9 para el filipino, también tenía 10-9 para el filipino en la segunda, en la tercera dije, bueno, acá en cualquier momento, con esa firmeza que lanzaba los golpes el filipino, bien afirmado, con una zurda potente, una apertura de derecha bastante interesante, erguido, el hombre iba de frente a la pelea, no cabía otra cosa que esperar que Luján sufriera. Es más, temí que se cayera. Pero en la cuarta vuelta, el compatriota lo dio vuelta, valga la redundancia, e inesperadamente dejó atónitos a todos porque comenzó a volcar algo de boxeo a su innata guapesa, a eso de ir siempre para adelante. Y golpeó más y mejor. Trabajó sobre los flancos Se le metió en la corta, cuando pudo metió ascendentes, trabajó bien en los cross y por supuesto fue al todo o nada con total dignidad. Y esa cuarta vuelta fue para él, fue 10 por 9. En la quinta la cosa se puso, le puso un poquitito más pareja, pero ya se veía que Sebastián ya había dado medida a lo que él podía dar y a lo que daba su adversario. A esa altura el boxeador ya sabe si le aguanta la mano, por ejemplo. En la sexta vuelta, la tarjeta mía marcaba 18, ¿por qué? Porque con un formidable derechazo, Sebastián Andrés Luján dio por tierra con el filipino. La sorpresa fue mayor, poco a poco el Rinzai y las gradas del estadio se fueron volcando hacia un gran combate, pero también se volcaban hacia Sebastián Andrés Luján, que había demostrado un enorme entereza. Y por supuesto, ¿qué pasaba? Se dieron vuelta las cosas y el nocao podía cambiar de vereda, de rincón en este caso. En la séptima vuelta, otra derecha neta, impecable, dio por tierra con el filipino. Otra caída ya por el octavo, hasta que llegó el noveno round y esa derecha que funcionó realmente de manera impecable en el noveno, consagró a Sebastián Andrés Luján ganando por la vía rápida. El filipino, si era potente, sí. Era simple en su boxeo, sin duda. Un zurdo que entraba de manera limpia en ocho o nueve oportunidades en la primera vuelta, eso fue cierto. Luján no respondió en un principio. Eh, las lanzaba manos sin golpes de poder. Estaba en el barullo. Pero, ¿qué pasa? A mí me parece que don Carlos... Alanis Charlie Alanis. Puso también todo su conocimiento desde el rincón para decirle a Sebastián, esto es lo que tenés que hacer. Fíjate si podés revertir y trabajar que me parece que el filipino se puede ahogar y le podés entrar. Dicho y hecho. Ya empezó a trabajarlo en la zona blanda y por supuesto paulatinamente Sebastián Andrés Luján se llevó un peleón. Que como humildemente siempre digo, Sebastián Andrés Luján no es campeón, es algo más que un campeón, es un consagrado a nivel internacional. Que te llamen de Estados Unidos para reemplazar a un boxeador en una velada de la importancia que tuvo esa noche no es poca cosa. Así que felicitaciones para Sebastián Andrés Luján porque su triunfo fue realmente otra muestra más de que en los últimos años y hace muchos años Rosario no tenía un boxeador de sus quilates, que si fuera un poquitito más consecuente con el gimnasio y, y en su entrenamiento pensara que puede hacer deportivamente mucho más y hasta juntar unos buenos manguitos, en verdes en este caso, tendremos Luján para un par de años largos más. Por lo menos así lo vi yo, no sé si vos que estás del otro lado viste lo mismo, pero por lo menos así lo vi yo. Después de este comentario que fue auspiciado por Thompson y Williams... ...de Peatonal Córdoba 1060. Peatonal Córdoba 1060, Thompson y Williams. Y de Olimpia Deportes, de Mendoza 1028, te decimos que... ...si marcás el 424, 2769... ...y decís que estás escuchando Boxeo Planeta... ...es suficiente como para participar... ...de lo que siempre hacemos. Asignar para una persona dos premios. Una remera y en este caso una corbata, la hermera gentileza de Olimpia Deportes, la corbata de Thompson y Williams. Por supuesto, usted estará, estará pensando, deben haber visto desde Junín, Mendoza, boxeo de primera el sábado, en la categoría pluma AMB, la segunda defensa de Jonathan Barros. Sí la vimos, y la vamos a comentar un poquitito más adelante. Te recordamos que todo lo vinculado al boxeo de la ciudad siempre está... En tanto y en cuanto quienes organizan se acerquen y nos avisen que hay una velada, que hay un festival, que hay un compromiso para seguir apoyando al boxeo de la ciudad. Boxeo Planeta con Damián Casino y Luis Parpacel, y Siempre te decimos que las puertas están abiertas. Vamos a ir a la primera pausa mientras esperamos el llamado de Damián Casino. Esta primera pausa que tiene que ver con un tema musical y con los comerciales. Y te recordamos, estamos en Boxeo Planeta como todos los miércoles de 20 a 21 en esto que es Radio Gran Rosario, 88.9, Santa Fe, Argentina. Boxeo Planeta En 88.9 estás compartiendo Boxeo Planeta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 Muy bien, continuamos en esto que es Boxeo Planeta por la 88.9 Radio Gran Rosario, Santa Fe, Argentina. Le decimos a todos los oyentes que con solo llamar e identificarse y decir que están escuchando Boxeo Planeta ya participan de la, co de la consigna. ¿eh? La remera de Olimpia Deportes y la corbata de Thompson y Williams. Agradecemos tanto a Gustavo y Walter de Olimpia Deportes como también a Aristides Bruno de Thompson y Williams. Eh, dentro del arsenal informativo... Eh, Tenemos algunas cosas que, que no siempre le hacen bien al boxeo, ¿no? pero lo vamos a ver un poquito más, más adelante. Vamos a meternos en, en una cosa que a uno lo, lo, lo emociona, lo hace sentir bien, le da muchas más ganas de seguir adelante y tiene que ver con que cada vez descubre, eh, y lo charlamos esto con Damián casi siempre, eh, cuánta gente tiene el boxeo a su lado, pero cuánta gente tiene el boxeo a su lado. Entre otras cosas, Damián Casino nos está escuchando desde Salta. Damián, el abrazo grande para vos, para toda tu gente, para tu mujer, para tus hijos. Y por supuesto estamos aquí eh, con, con la página, el desarrollo. Ganó a lo Luján, dice boxeoplaneta.blogspot.com. Ganó a lo Luján. y es cierto. Eh, Sebastián puso todo el bagaje boxístico y el decoraje que tiene para poder ganar como ganó. En estos momentos también estoy haciendo un repaso... De forma polémica, Barros retuvo el título, ya vamos a hablar de ello. Y la cantidad de visitantes en el día de hoy, 18. Ya llevamos 14.119 visitantes de todo el planeta, pero me dicen que del otro lado hay alguien que quiere conversar con Boxeo Planeta. De este lado, Luis Parpaceli. Del otro lado, ¿quién y desde dónde? No te va, Luis. Eh, bueno, Damián Casino de Salta. Eh, bueno, el abrazo grande para todos eh, eh, desde aquí de Salta. Y, y bueno, el orgullo grande de estar eh, participando de este nuevo programa, Luis. Eh, el, el gusto, la satisfacción y la emoción de escucharte de uno de los lugares más, más bonitos, más bellos que tiene la geografía nacional. Y por supuesto, siempre le vamos agregando un costadito diferente en esta edición número 43. El haber recorrido tantos, eh, digamos, gimnasios, haber viajado a Buenos Aires a Luna Park, eh, tener al aire a grandes protagonistas del boxeo a nivel nacional e internacional. Y estas cositas ¿no? que se dan, como dijiste vos, voy a Salta y, y desde allá te llamo. Y, y bueno y cumpliste, y, y por supuesto, me gustaría que desarrolles eh, con la capacidad de síntesis que tenés vos, este, todo lo que quieras sobre los combates del fin de semana, sobre lo que encontraste en Salta, eh, todo lo que te parezca que es importante para el oyente de Boxeo Planeta. Adelante, Damián. Bueno, por supuesto, Luis, eh, desde ya eh, nombrar a, a quien fuera un grande aquí en la ciudad de, de Salta, eh, Miguel Herrera, ya desaparecido, pero un hombre que ha dejado eh, mucho para el boxeo salteño, y si se quiere para el boxeo nacional, eh, alguien que trajo en algún momento a Gilberto Román, eh, eh, que peleara por el título del mundo con Miguel Condorí. Eh, bueno, un poco estar en, en, en Salta... Eh, uno recuerda a grandes eh, peleadores que han pasado por aquí, como por ejemplo Pipino Cuevas, eh, también estuvo y estuvo un tiempo también radicado aquí, Wilfredo Benítez. Eh, bueno, una, una cantidad de boxeadores, eh, eh, también el mismísimo Bernard Phillips, que también supo eh, estar preparándose allá en el Ñaro Boxing Club. Bueno, hombres que han dejado marcas muy importantes en el boxeo. ...y por supuesto han dejado una mella eh, aquí en el, en, el, en el boxeo salteño... ...es algo que no se olvida, también nombrar al, al Estadio Delmi... ...bueno, un poquito eh, dar una referencia de lo que es el boxeo salteño... ...y, y sin lugar a dudas el, el Gordo Herrera fue quien, quien llevó a lo más alto... Eh, ...estamos hablando del promotor que, bueno, que trajera grandes figuras y que siempre estuviera muy vinculado con, con su amistad, con, con el mismísimo Tito Lectubre. Pero como bien decías, Luis, eh, hubo mucho boxeo también a nivel nacional eh, e internacional, y por supuesto, eh, como te escuchaba en el comienzo de, del programa, muy bien referenciaste lo que fue eh, otro, otra, otro batacazo de Sebastián Luján. Eh, sin lugar a dudas, eh, es el hombre eh, de más trayectoria de la ciudad de Rosario, Y, y por supuesto, eh, recordar aquella vez cuando fue a, a una empresa importante eh, que tuvo que combatir con el, el nada más y nada menos que Pablo Roberto, y que ganara de la mano también acompañado por Charlie Alaniz, que ganara el título eh, internacional en ese momento, que lo, lo llevara a pelear el título del mundo posteriormente con eh, Tony Margarito. Eh, gran pelea, Luis, no sé qué... ¿Qué, qué opinas vos de ese combate? Me parece que lo pone y lo posiciona a Sebastián Luján eh, en las primeras filas de, de la mundial. Yo creo que lo confirma, Damián. De ahora en más, solo depende de Sebastián Andrés Luján. Lo confirma, pero de manera notable. Creo que cuando uno pensaba que se desinflaba, que, que se había un poquito puesto apático con algunas presentaciones que no habían conformado... Este, me, me sorprendió, los primeros nueve minutos de combate tuve un gran temor, pero bueno, en, el, en la cuarta vuelta afloró Sebastián Luján con todo su, su bagaje de coraje, de conocimiento boxístico de capacidad física, de orgullo de puntería también, dejó de ser el, el, el barullo que uno creía que iba a ser al principio y empezó a combinar bien las manos y por supuesto sí. contagió a todo el estadio, Damián No, seguro, eh, la experiencia que tuvo en esa pelea internacional por título del mundo con Antonio Tony Margarito, que salió a tirar eh, en los eh, cuatro primeros rounds todo lo que tenía, eh, lo llevó por delante, pero claro, se encontró con un gran Margarito en ese momento, una, una figura de primer nivel que supo palear ese, ese buen momento y que después, bueno, en el transcurrir de los diferentes rounds, se fue desgastando la figura del Rosarino y perdiera por nocaut técnico en el décimo round. Pero aquí, en esta pelea frente al filipino, trabajó de manera diferente. Eh, habíamos charlado con él, eh, había estado hablando el viernes antes de que saliera rumbo a Estados Unidos y me decía, eh, lamentablemente, Damián, me llamaron con una semana de anticipación. Eh, voy como siempre, yo siempre trato de estar preparado, voy al todo o nada, pero eh, en el profesionalismo y el primer nivel sabemos que una semana eh, que te estén llamando una semana antes eh, te, no te permite hacer una preparación acorde a lo que es el primer nivel. Pero sin lugar a dudas se jugó mucho con la experiencia, dejó eh, ver qué tenía el filipino en esos tres primeros rounds, que trabajó muy bien, eh, gran boxeador el zurdo filipino, me pareció que largó sus mejores golpes, sí, señor. pero que no hicieron mella en, en la humanidad de, de Sebastián Duján. Eh, no sé si coincidís con eso. Yo coincido, dicho. le metió todo el oficio y toda la capacidad y todo el gimnasio de tantos años porque hay que bancarse sí. un muchacho potente como el filipino con indudables condiciones. Pero bueno... Sí, y había dado un poquito más en el peso, creo que Sebastián Luján había dado la categoría Welter y, y el filipino estaba excedido un poco, mm. eh, es decir que llegó también muy bien con el peso, eso habla a las claras de que estaba eh, bastante bien preparado Luján porque con una semana de anticipación, eh, dar bien la categoría me parece que hace y habla del profesionalismo del Rosarino. Yo creo que pero, eh, quizás en el término, en el vocablo, la palabra trampolín eh, podríamos eh, titular este combate, porque en principio parecería ser que la presencia de Luján, habiendo combatido con hombres como Antonio Margarito, era un trampolín importante para el filipino, pero en realidad el trampolín lo utilizó Luján para volver a reubicarse, como vos muy bien decís, en todos los rankings, subió, y subió su cotización, indudablemente. Sí, eh, sabemos de que al público norteamericano le gusta ese tipo de pelea, ese tipo de luchadores de toma y traiga. Eh, Sebastián Luján, para mi criterio, arriesgó mucho. Hubo momentos que presentó, eh, se presentó a cara de descubierta eh, y fue conectado por el filipino, pero llamativamente no, no le hicieron daños esos golpes me parece que ahí, cuando el rosarino Ayron Luján vio que no, no le hacían daño lo, los golpes de filipino, bueno, se animó un poco más y, y lo empezó a llevar por delante, ganando en confianza, desgastando a un filipino que, por supuesto, eh, tiró todo en los primeros rounds y, y fue desgastado por los golpes al cuerpo, y, y que seguramente eh, en la parte, hubo un corte también que influyó en, en toda la parte anímica y se fue desgastando, me parece que eh, como, como nos tiene acostumbrado Sebastián Luján, hizo un trabajo de desgaste y, y que le dio muy buen resultado, por supuesto. Damián, eh, cerrando esta... esta eh, había un programa hace muchísimos años que se llamaba La Bonita Página, ¿no? Cerrando esta Bonita Página de alguna manera para Sebastián Luján y para el boxeo argentino y en este caso de la ciudad, eh, te quiero hacer una consulta. Me pareció que hubo una estafa, y esta se produjo el, el último sábado en Mendoza y en realidad eh, a uno lo pone mal me pareció no, que Celestino sí, sí, Pelechín Caballero le había ganado con claridad meridiana a Jonathan Barros eh, nosotros estamos para juzgar con el intento sí. de, de ser objetivos y, y quiero tu opinión y además avisarte que en algunos minutos va a llamar Pedrito Dáquila porque nos quiere informar acerca de, de una próxima velada Bueno, eh, coincido perfectamente con lo que vos estás diciendo Luis eh, respecto del, del fallo eh, yo en el blog eh, titulé cuando, cuando me enteré que Denny Nelson era jurado en Mendoza eh, Puse no. en el blog Lamentablemente tené, vamos a tener otra sorpresa Y de hecho Creo que no me equivoqué Porque este hombre fue el que había dado Su tarjeta 95-94 En la pelea en que fuera robado literalmente Luca Matiz eh, cuando enfrentó a Devon Alexander uh -huh. y, y bueno fue llamado a, a, aquí a Mendoza para que fuera eh, árbitro eh, jurado perdón y que bueno diera otra nota eh, y copacara otra noche de boxeo sin lugar a dudas eh, Pelechín eh, merecía llevarse el título eh, del mundo a Panamá Pero bueno, fue despojado. Creo que ya las autoridades de la Asociación Mundial de Boxeo, presidida por Gilberto Jesús Mendoza Hijo, ya están reviendo este combate para ver si va a haber eh, y Para mí tiene que haber una revancha obligatoria, Luis. Así es. Eh, recordemos que hubo una anécdota en este combate. En la cuarta vuelta Fernández, el árbitro, tuvo una lipiotimia y lo vio ser reemplazado y subió al cuadrilátero para ser de árbitro el señor Romero. Eh, aquí tengo en el blog, con fecha jueves 30 de junio, el título dice Lamentable. Denny Nelson, jurado en Mendoza, que hacía referencia recién. Está en boxeoplaneta.blogspot.com si lo querés confirmar. Con relación Pero... a los pesos pesados, este, bueno, eh, parece ser que Vladimir Klitschko y, y, y su hermano eh, por mucho tiempo van a seguir reinando, Damián, porque le ganó por puntos a David Haidt, que era número 3 en el escalafón, y el otro, que puede estar cerquita para volver a tener un, un, un peso pesado este, negro, digamos, como fue la tradición durante muchos años, y norteamericano, eh, deberá pelear muchísimo para superarse, y me refiero a Eddie Chambers, eh, sí, yo coincido con lo que vos decís Luis, eh, está la categoría pesado un poco desmañada, un poco venida abajo, eh, nos, en este momento no tenemos grandes peleadores en la categoría eh, total, en la categoría pesado, y me parece que mm, el combate que hicieron Clisco y Geis eh, estuvo muy lejos de lo que la, la expectativa de la gente, creo que había una, una cantidad así como treinta y pico mil de personas eh, que habían sí. ido... A ver el combate, eh, fueron silbados, estuvieron muy mezquinos en los golpes. Eh, me parece que, bueno, eh, está muy venidos abajo a la categoría. Esperemos que surja eh, alguien que pueda, alguien eh, joven que pueda, eh, a ver, mellar un poquito esa, esa, toda, toda esta. Los que se están quedando los clics que justamente están sí. prácticamente dominando la categoría de pesado en, en todos los organismos, Luis. Seguro. Le recordamos a la audiencia que quien nos habla desde Salta es Damián Casino, eh, mi compañero de trabajo, y en esta oportunidad a la distancia, por razones de trabajo, se tuvo que acercar a esa, a esa hermosa y bonita Salta, y que por supuesto vos estás en Boxeo Planeta, el 889 Radio Gran Rosario, Santa Fe, Argentina, y saludamos a todos los mexicanos, colombianos, uruguayos. Este, y la cantidad de visitantes que tiene este blog es impresionante. Sí. Eh, en el día de hoy, sí. eh, 18 visitas, creo que ya lo habrás comprobado, Damián. Sí, justamente le eh, decía lo, lo maravilloso de tener un blog que acompañe este, este programa Boxeo Planeta, porque justamente yo estoy escuchando eh, el programa y te estoy escuchando a vos, Luis, perfectamente desde Salta, vía internet, y, y me parece que es algo, ahora que lo estoy porque muchas veces contigo lo charlábamos eh, en la preproducción y decíamos que es bueno tener que acompañe un blog con toda la información, pero también además, eh, bueno, que tengan la posibilidad de cualquier parte del mundo que, que se encuentre alguien que quiera escuchar nuestro programa, tiene la posibilidad. Y hoy lo estoy viviendo en carne propia, eh, estoy en, en la altura, estoy muy lejos, con mucho frío aquí en Salta, Ajá. pero eh, escuchando Boxeo Planeta, que es eh, justamente, bueno, que, el calor que da el boxeo, que es de puntar este vicio maravilloso, que es ese deporte de los puños, ¿no es cierto? Así es. Recordamos, Damián, que nosotros hoy, hace un par de ediciones, hemos modificado, ya no necesariamente tenés que contestar una pregunta, algún día volveremos con las mismas, pero con solo llamar y decir al 424-2769, estoy escuchando Boxeo Planeta, mi nombre y apellido es, y mis últimos tres números de documento son, ya participás del obsequio de Olimpia Deportes, una remera donde consta boxeoplaneta.blog punto blogspot.com y por supuesto la gentileza de una linda corbata de Thompson y Williams este, ya estás participando de lo que es habitual no de, de una gentileza que Boxeo Planeta le da al mundo del boxeo de donde quiera que estés Damián, alguna cosa con la que quieras cerrar alguna acotación que te parezca valiosa de la índole no, Luis, que te parezca cerrar un poquito con lo, lo que va a venir una gran pelea y Claudio El Pumito Olmedo va a estar enfrentando ...a Emanuel Peralta... que va a ser el sábado 9 de julio... ...en General Villegas... Eh, ...este chico Pumito Olmedo... ...siempre me llamó la atención desde sus comienzos... Eh, ...me parece que hay... Eh, ...mucha madera para tallar... ...es un gran boxeador... Eh, ...perdió en su momento el invicto... Eh, ...frente a un, un boxeador bastante mañero... Que, ...que ninguno lo quiere pelear... ...pero que hoy ha replanteado... ...unos aspectos, aspectos técnicos y que me parece que de cara al futuro vamos a tener un, un gran boxeador, eh, y que bueno, eh, para mí va a llegar a, a ganar este título sudamericano interino súper ligero que va a estar en juego, Luis. Bueno, Damián, me imagino que estarás luciendo la camisa que Thompson y William te obsequiaron en la persona de Arita de Bruno, ¿no? Pero por favor, es una camisa de primera línea, como nos tiene acostumbrados eh, a trabajar de, la mercadería eh, Thomson y Williams, eh, todos sabemos, en la ciudad de Rosario. Bueno. Eh, si tenés que, que ponerte algo bueno, algo de calidad, tenés que hablar con Aristide Bruno eh, y con Luis Perfaceli y te van a atender de primera. Así ah, bueno, en, en Córdoba 1060. Eh, eh, ¿La familia bien, Damián? Todo bien. Bueno. El abrazo grande, el orgullo grande de que estés eh, bueno, al frente del programa, te estoy escuchando, te voy a seguir escuchando porque me quiero seguir informando eh, y, y qué mejor que escuchar a través de www.boxeoplaneta.blogspot.com eh, toda la información de, y, y la, la información grande del boxeo, ¿no es cierto? Bueno, y yo repaso, ya que estás en el aire, que has ubicado que Paul Williams reaparece con Erislandi Lara, esto es este próximo 9 de julio, eh, viene por la cadena HBO, y que por supuesto es el retorno de un boxeador que no le fue nada bien ante Sergio Maravilla Martínez, pero es para no perdérsela, reitero, próximo 9 de julio, está en boxeoplaneta.blogspot.com, Paul Williams, el Islandi Lara. El abrazo grande, Damiancito, el cariño enorme también para tu familia y para tu gente amiga allí en Salta, y por supuesto, te envidio mucho a pesar del frío, porque estás en uno de los lugares más lindos que tiene la patria. ¿Eh? Bueno, te agradezco, Luis, el saludo también para Aníbal, y el abrazo grande para toda nuestra audiencia, eh, que es mucha y es muy amplia seguramente se va a, seguir, va a seguir creciendo esto porque Boxeo Planeta, como siempre decimos, es el espacio que tiene todo el ambiente boxístico de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina, y que el protagonista justamente son los muchachos, los boxeadores. El abrazo Muy... grande, Luis. Igual, a la recíproca, te manda muchos saludos también Aníbal, eh, ha sido Damián Casino, desde Salta, el creador del blog boxeoplaneta.blogspot.com, y por supuesto juntos, le damos forma de la mejor manera que podemos a esto que es, en la 88.9, Radio Gran Rosario, Santa Fe, Argentina, Boxeo Planeta. Cuando es la hora 20.37 minutos de este día miércoles, edición número 43, continuamos en Boxeo Planeta, le contestamos a un amigazo, a Ricardo, el, sí, la fecha del 27 de agosto es la del chino Maidana Robert Guerrero. ¿eh? Este, pelea con promesa realmente de gran combate como para no perdérsela. Y cuando uno habla de no perderse algo, siempre trata de vincularse con aquellos que están vinculados a la organización de eventos en la ciudad de Rosario. Y me parece que del otro lado está Pedro Dáquila. ¿Sos vos, Pedro? Muy buenas noches. Luis Parpacel, y te saluda. ¿Cómo andás, Luis? Sí, buenas noches. Bien, un gusto. <ríe> Estaba y... escuchándolo a Damián desde Salta. Así es. Ah, bueno. Eh, bueno, sí, para comentarte el evento que tenemos ahora el, el día viernes, eh, acá en Sportivo América, Bien. y que es bastante interesante, ya que va a haber eh, cinco peleas amateur, con la que sobresale la de Brian Sarza con el duro Jeda. Zarza uh -huh. eh, está un pasito de hacerse profesional, como vos ya sabés. Sí, señor. Eh, bueno, y después tenemos, eh, como es, eh, cuatro a pelea más amateur, ¿no? Eh, que te los nombro si quieres Tengo Sí, las peleas. sí, por favor. Bueno, Federico Salcedo con el Tigre Toscano, de, eh, de Leandro Lungo con Matías Tolosa, el Chiquito Pereira con Nahuel Vera y Valeria Alcaraz con Mirta Romero. Eh, Bueno, eso es todo a materi. Tenemos dos peleas profesionales uh -huh. eh, donde va a debutar la Leona Victoria Busto. Uh -huh. eh, o sea, debuta como profesional. Y bueno, y en, y en la pelea de fondo lo tenemos a Hernando Benítez con el Furia Quirós, que promete ser una gran pelea, ¿verdad? Repetime, Benítez. Repetime, Benítez, ¿sí? Y el Furia de Quiroz. Ah, en, en realidad te había escuchado bien. Lo que pasa es que me parece que es una pelea que no nos podemos perder porque va a haber espectáculo ahí. No, sí, ese va a ser un peleón. Realmente es una pelea muy, muy, muy linda. Bueno, con ¿Eh? cuatro combates amateurs, Sars-Aujeda... Eh, cinco, cinco, cinco eh, amateurs y, y, y tenemos eh, las dos profesionales, ¿verdad? Muy bien. Y, la, y el debut profesional de Victoria Bustos. De Victoria Bustos. Bueno. Que promete, promete realmente mucho. Hizo una linda carrera como amateur, así que bueno. Bien. Eh, vamos a ver qué. Pedrito, qué ocurre te, en la te, te aprovecho cortito un, un ida y vuelta. Sí, eh, por sí o por no. Eh, Pudiste ver la pelea de Luján? Sí. Eh, ¿Qué vi? ¿Cómo lo viste? Muy bien, muy bien, realmente. Como es, eh, hace mucho tiempo que yo no veía una pelea ganada por demolición. Esto no fue nocao. Fue un nocao real, un nocao, pero sí, realmente sí. fue por demolición. por demolición. Fue tanta la paliza que viste me hizo acordar mucho la pelea que hizo Luján. Con Reuke acá en Rosario, ah, que en un momento Reuke le dijo: No me, no me pegues más, <ríe> sí, no sí, quiero sí, sí. más. Se fue contra el rincón y, y chao. <ríe> bueno, me hizo acordar lo mismo, nada más que te fue en el suelo y no se levantó más sí. directamente. Eh, tu tu opinión, buena. Pedro, yo digo que eh, los seres humanos, obviamente, no, digo una obviedad, no somos, este, eh, digamos, 100% eh, exactos, no somos, no somos infalibles, mejor dicho. Eh, se están dando muchos algunos resultados que a veces duelen. Y uno quiere respetar siempre al jurado, porque esto es un deporte de apreciación. Pero ¿no te dolió un poquito que, que Celestino... Eh, caballero, no se haya llevado el título que merecía, uno lo dice con todo el dolor porque antes que nada uno es argentino, ama a nuestros boxeadores, pero también uno ama la verdad porque a partir de la verdad la gente sigue yendo a los espectáculos y los boxeadores nuestros que pierden se replantean qué cosas deben mejorar. ¿Vos qué opinión tenés al respecto? No, no, sí, opino lo mismo, inclusive cuando yo también sigo el blog, eh, como es de ustedes, Damián, Y, y cuando leí lo lamentable de Nelson, Denny Nelson que iba a estar de jurado y realmente lo ratificó en Mendoza. Pero, claro. eh, sí, sí, sí. O sea, quien ama el boxeo como uno, cuando esto fallos, tanto a favor o en contra, eh, le, mató, le pasó a Matiz en, en Estados Unidos. Sí, señor. ¿No es cierto? Eh, le da mucha, realmente mucha bronca a la injusticia en sí, ¿no? Eh, pero después, y, pero local, que tiene dos puntos de vista, esforcer local, y bueno, esa, eso que no va a cambiar nunca el boxeo, lamentablemente. Bueno, eh, <ríe> me gustaría que invites nuevamente para el festival de deportivo de América el próximo 9 de julio. Eh, 8 de julio, el eh, viernes. 8 de julio, el viernes. viernes dentro de dos días, eh, para el festival, que va a ser muy linda pelea, realmente muy linda pelea. Eh, sobre todo la de Armando Benítez y Quiroz, que es una, una Pero, pelea que promete Sí, señor, y mucho. Recordamos 8 de julio, la cita es en Esportivo América. En Esportivo América. Ah, América, con precios muy populares, bien. Eh, como es, eh, te lo digo si querés, 40 sí, pesos cómo no. se puede acceder tranquilamente y va a haber unas muy lindas peleas. Eh, me prometió que quizás eh, Luján va a estar presente Epa, para un poco... Bueno o vacionarlo todo nosotros y te voy a dar una primicia ya a que, ya que eh, me la voy a jugar ¿eh? Eh, porque, estamos, por... porque estamos en tratativa si Dios quiere el mes que viene lo tenemos a Luján peleando en deportiva ah, bueno. así que bueno vamos a ver estamos eh... buscando un rival de, del fuste de él porque bueno eh, tiene una pelea muy importante casi a, hoy estuve con, con Charlie Alaní uh -huh. eh, casi en Estados Unidos casi ya pues, Por, no sé si hago bien en decírtelo, pero bueno, que ya se está casi por, por concretar. Que fue con, eh, con quien perdió, eh, mejor dicho, sí, el otro día, Matisse, Ah, eh, sí. Con. Ah, no me sale el apellido. Eh, con Débora Alexander. Alexander. Débora Alexander. Así sí. que bueno, están eh. tratando de. Están hablando sobre esa pelea y bueno. Ya Luján, con la última pelea en Estados Unidos, hizo Laureles como para pelear. ¿verdad? Pero sí, yo comentaba recién que en lugar de ser trampolín para el filipino, fue trampolín para consolidarse no, sí, sí, como figura. Sí, sí, aparte iba realmente... Eh, imagínate que cuando se cae la pelea con el mexicano, iba Luján, como, <ríe> se lo vendieron como diciendo... Ni está avisado, le avisamos siete días antes, más sí, ventaja sí. que esa no tiene. <risa> más ventaja que esa no tiene. Bueno, mira... Está eh, siempre entrenado, que... A mí de pibe, de pibe me enseñaron hace ya muchos años eh, que no está mal pedir por favor y que tampoco está mal saber que uno da una mano y que si te gusta la actividad tenés que hacerte presente. Hacelo el próximo 8 de julio, viernes en Sportivo América, para disfrutar de un festival que se hace con mucho esfuerzo, porque eso es cierto se hace con mucho esfuerzo tener la gente preparada y dispuesta para formar parte de un espectáculo. Pero también, si se diera la posibilidad que Sebastián Andrés Luján se presente en Esportivo América, tiene que reventar Esportivo América, porque hay que decirle gracias al representante más importante de los últimos años en el boxeo de la ciudad, y esto no es poca cosa. Sí, es... Sí. Realmente tenés razón, Luis, ¿Sí? eh, en las dos cosas. Primero, bueno, que esto vos sabés que se hace mucho, mucho esfuerzo y, y realmente te digo más, eh, la, hoy por hoy la bolsa de, de Luján es muy importante. Sin duda. Inclusi ¿y por qué podemos llegar a hacer a, esa pelea? Porque Luján quiere pelear en Rosario, es un típico hijo de la ciudad de Rosario. Entonces quiere pelear ante su público, indudablemente, Vos sabés que quien está peleando en Estados Unidos, que tienen bolsas en dólares, sí, señor. Eh, que actualmente eh, cualquier, puede concretar cualquier pelea en Estados Unidos, eh, bueno, indudablemente que él también pone mucho de lo suyo para, para que el público rosarino pueda gozar de... Seguro que de sí. De bueno, ojalá ¿verdad? que se haga. Pedro, bueno. te agradezco infinitamente que utilices los micrófonos de Boxeo Planeta para difundir eh, la velada, porque creo que sos una de las personas que ha este, tomado el mensaje que estamos para poner un granito de arena para que todo el mundo se entere, hablo del mundo del boxeo, que no es Obvio, poco, seguro. de que se hacen cosas en la ciudad de Rosario, y que nada es perfecto, pero que se pelea para hacerlo lo mejor posible. Seguro, ¿Eh? yo te, te agradezco mucho, Luis, yo sé que vos siempre... Sí. Eh, aparte de, de apoyar el boxeo todo, apoyás mucho el boxeo local, que pues, indudablemente somos de Rosario. Seguro. Así que, bueno, está de más de siete ah. que estás invitado, te espero el, el viernes y no sé si va a estar como es Damián. Es probable ciudad. que esté Damián, Bueno, sí. así que los espero a los dos bueno, y ya nos vamos a ver. Bueno, cómo ahí. no, cómo no. ¿Eh? Vos, vos sabés que eh, uno ha hecho siempre el esfuerzo por saber qué es lo que se puede armar en la ciudad de Rosario o en Argentina, y en otras partes del mundo, y eso la gente lo tiene que entender. Eh, tenemos que saber delante de qué estamos. Y a veces demasiado esfuerzo hacen los chicos que hacen boxeo en la ciudad, porque muchos de ellos trabajan, muchos de ellos están comenzando, están viendo la posibilidad, si pueden ser profesionales, y hay que apoyarlos, porque son hijos sí. de la ciudad. Claro y el boxeo sí. es muy importante hoy por hoy, lo fue siempre, pero hoy por hoy. Porque primero, quiero decir esto, Pedro, ya que estás presente, y que todos lo tenemos que decir a cada momento. Aquellos que van en detrimento del boxeo, siempre digo, me gustaría que primero se termine el hambre, las guerras y todos los flagelos, y las drogas y todas esas cosas que tienen que ver con la violencia callejera. El boxeo aporta para que cada jovencito, en cualquier rincón del planeta, se acerque a un gimnasio para por lo menos intentar una vida mejor. Seguramente, ¿Eh? no, no, realmente lo que vos decís es así, y bueno... Eh, no me cabe más que decirte siempre Las la gracias por esta No, eh, eh, somos gente de boxeo No, no nos debemos gracias bueno. siempre, Simplemente el apretón de manos Ha sido Pedro Dáquila No te pierdas el próximo viernes 8 de julio El espectáculo en Esportivo América Y en una de esas si viene Luján Tenés que estar, no te digo en la primera fila Pero en la segunda, en la tercera, en la cuarta y en el último lugar de las gradas. Muy buenas noches, Pedro. Bueno, Luis, te agradezco por todo. Saludo a Damián y los espero. Chau, Un chau, abrazo gracias. grande. Muy Así chau, continúa chau. Boxeo Planeta con esta pausa.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 Últimas vueltas, últimos minutos de este metafórico combate que es Boxeo Planeta, creación de Damián Casino y bueno, tengo la inmensa satisfacción de decir que lo considero un amigo eh, más allá del boxeo, una persona realmente íntegra con una muy linda familia, un hombre trabajador eh, junto a su papá y a sus hermanos y que por supuesto tiene eh, muy adentro metido la, la umbría de bien el compañerismo y uno... Este, a veces no tiene oportunidad de decírselo personalmente como quisiera, pero si nos seguís escuchando, cosa que creo, este, quiero que lo sepas también a la distancia y ¿eh? que lo compartas con tus seres queridos. Te felicito porque también salió bueno el blog. Che, eh, la, la gente que se acerca al, al blog indudablemente eh, tiene una información abundante, tiene videos... Eh, recuerdo www.boxeoplaneta.blogspot.com, eh, ya cumplido hace no mucho tiempo un añito, eh, es visitado por gente de todo el planeta y a veces cuando uno repasa y ya son 15.000 y protagonistas de prestigio eh, se meten a consultar, a informarse, a compartir o no la opinión que puede vertir Damián, algunas que puedo agregar yo modestamente, uno se pone orgulloso. Y, por supuesto, que cuando comenzamos dijimos, si vos querés ganarte una corbata de Thompson y Williams, peatonal Córdoba 1060, o una remera que obsequia Olimpia Deportes de Mendoza 1028, con el solo hecho de llamar o mandar un mensajito de texto al, al, al conocido del boxeo, que también está autorizado a participar, te llevas los obsequios. En este caso le tocó a Daniel Molero, de Zona Centro. Daniel Molero se ha hecho acreedor ¿eh? al obsequio que hacemos a través de Olimpia Deportes y de Thompson y William en Boxeo Planeta. Quiero decirles también que nos apoya Fast SRL, Brollo Representaciones, y que a ellos, a todo su personal, a todas sus autoridades, le agradecemos y mucho porque ponen este granito de arena. Nosotros salimos derecho, realmente derecho con esto, y con eso nos alcanza. Reiteramos que el próximo viernes 8 de julio lo dijo Pedro Dáquila Festival en Esportivo América, allí en calle Tucumán, entre Balcarce y Oroño. La geografía de la ciudad de Rosario tiene ese lugar como para que todo el mundo pueda llegar con comodidad y retirarse con comodidad también de un lugar realmente excelente para hacer espectáculos, en este caso hablamos del boxeo, no te lo pierdas porque indudablemente eh, las entradas son accesibles, van a estar Benítez, Quirós, Quirós y Benítez en la pelea que se supone la más importante, pero siempre hay combates importantes en lo que tiene que ver con lo amateur. Sarsa Ojeda, por ejemplo, y va a debutar, hay cinco peleas amateur, pero va a debutar, nos dijo Victoria Bustos, en, la, en el marco de lo profesional. Casa Azunino, venta de repuestos y reparación de todas las marcas, hace muchísimos años que toma las marcas más prestigiosas del país y cuando tienen alguna nana las resuelve. Allí en Montevideo, al 874, llámalo, decile que vas a ir al 153-86-2719. Por supuesto que eh, quiero mandarle también saludo a la afición mexicana eh, de distintos lugares, ¿no? de Distrito Federal, de Sinaloa, a la gente de España, me gustaría que allí en Tarragona España, nos esté escuchando Raúl Valletti, un amigo de muchísimos años que tuvo la posibilidad de compartir con nosotros. Eh, le quiero agradecer a dos o tres amigos amantes del boxeo que se incorporan también a hacer nuestros escuchas. Y, por supuesto, vamos a tener la nota de eh, Noé Tulio González. Vamos a volver a charlar con Sebastián Andrés Luján, no tengas ninguna duda. Y que, por supuesto, siempre decimos que alguien que esté vinculado al boxeo quiera aportar su granito de arena para decir qué cosas hay que mejorar, qué cosas debemos hacer para que este querido boxeo nuestro en la Ciudad de Rosario sea cada vez mejor, tiene el micrófono abierto. Esto lo charlaba días pasados con Néstor Yuri, un prestigioso periodista a nivel nacional de los tipos que más saben. Y decimos siempre lo mismo, eh, la gente tiene que jugarse por el boxeo, esto se lo pedimos también a las entidades, por ejemplo al municipio de la Ciudad de Rosario, que esta actividad necesita seriedad, necesita profesionalidad, necesita crecer, pero también del respaldo de la mano del de municipio, así que por supuesto, manos a la obra y en este caso guantes en las manos, pero los que tienen que ver con la idoneidad. Ya nos estamos re retirando, vienen inmor clásicos inmortales ¿eh? es una propuesta interesantísima con gente que sabe mucho, hemos tenido la inmensa suerte de poder salir otra vez al aire en esta edición número 43 de Boxeo Planeta eh, Damián Casino salió desde Salta en directo, Pedro Dáquila organizador y promotor, nos dio la posibilidad de difundir el festival del próximo viernes 8 de julio en Sportivo América. Han participado muchos muchachos amigos del programa. Daniel Molero ha sido el ganador de esta noche. Y quién te habla, te dice desde el centro del ring que el boxeo es una alternativa para encontrar un camino en la vida. Es lo que entendemos con Damián Casino. Lo difundimos por esta 88.9 Radio Gran Rosario Provincia de Santa Fe, Argentina... Todos los miércoles de 20 a 21. Por eso te digo, gracias por estar del otro lado. Nos volvemos a encontrar, si Dios lo quiere así, el próximo miércoles en Boxeo Planeta, con la puesta en el aire, nada más y nada menos que de este pivazo que se llama Aníbal. Muy buenas noches.